Bienvenidos al Carnaval de Badajoz. Arranca Febrero Express. Muy buenos días, muy buenos días de, de jueves 3 de marzo. Eh, día de descanso entre comillas para, para las murgas pero que en realidad no es tanto descanso porque hoy se dice eh, quién ha obtenido una, una ansiada plaza en, en la final y bueno como no podía ser de otra manera allí tenemos a nuestro a nuestro David David Vega que, que se ha plantado allí con el teléfono para decirnos en directo eh lo que lo que se está cociendo lo que está cociendo por allí. Eh, por eso hoy hay un huequito a mi izquierda, no hay nadie sentado y se me hace raro, pero pero bueno, así eh nosotros iremos hablando durante todo el programa y en cuanto en cuanto empiecen a hablar los miembros de, de bueno, no sé, de que eso los miembros, creo que de la concejalía de de de ferias y fiestas. Eh, pues conectaremos con, con la concejalía y podréis escuchar en riguroso directo quiénes son los afortunados que pasan a, a la siguiente fase del, del concurso de Murgar. A mi derecha, como siempre, Rosa, buenos días. Buenos días. Rosa, que estaba medio enfermita hoy, parece que, <risa> que va haciendo estragos lo de lo de cada noche de llegar tarde a casa. Yo tengo la garganta fatal, Rosa, los ojillos... Estamos para el arrastre de este programa, ¿eh? Bueno, ya se nos pasará mañana cuando empiece el carnaval. <risa> eso esperamos, eso esperemos Diego, buenos días. Bueno, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué te veo haciendo mirando a todos lados? Sí, pues hoy ya terminamos de hablar de esto de las comparsas. Ajá. Uh -huh. Y ya está, que tenemos muchas ganas de que lleguen ya los carnavales. ¿Y para mañana entonces qué me tenéis preparado? Mañana contaremos un poco los horarios y lo que está planeado para ah, estos carnavales. Ah, muy bien, el plan. Y bueno, Ester no ha venido. Pero esperemos que llegue, que llegue e pronto. Que llegue. Sí, porque si no digo va a tener que hacer las seis comparsas la el solito. <risa> Además hay que decir que hoy Diego nos ha traído muchos regalitos de su comparsa. Sí. Tanto revistas del 25 aniversario como chapitas, como chapitas mmm, de todo. Así que nada, en felicidades a, a la bullanguera por su 25 aniversario. Muchas gracias. <risa> eh, como siempre, llena, llena de, perdón, lleno de novedades traemos el programa. Y, y nada, empezamos en 3, 2... ¿Uno? En Onda Campus, Febrero Express, con Irene Rangel. Y bueno, aunque nosotros tenemos hoy ganas de bailar, Jaime nos ha dicho que nos trae una música muy tranquilita. Así que a ver qué es lo que nos pone. He peleado con cocodrilos Me he balanceado sobre un hilo Cargando más de 500 kilos Le he dado la vuelta al mundo en menos de un segundo He cruzado cien laberintos y nunca me confundo Respiro dentro y fuera del agua como las focas Soy a prueba de fuego, agarro balas con la boca Mi creatividad vuela como los aviones Puedo construir un cerebro sin leer las instrucciones Hablo todos los idiomas de todos los abecedarios Tengo más vocabulario que cualquier diccionario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 ¡Buenos días! ¿David? ¡Hola! ¿Nos sí, escuchas? Buenos días. <risa> ¡Buenos días, buenos días! ¡Buenos días! Ya te escuchamos todos. Eh, ¿Quiénes han sido los afortunados? A ver quién ha ganado la porra de, de Febrero Express. Bueno, pues son... De aquí para casa. Sí. Pista de Punaresca. Ajá. Uh -huh. Los Water Closes. Sí. Almaridi. Ajá. Uh Muratitas. -huh. Los Niños. Los Tres W y Marwan. Ajá. Bueno, pues parece ser que todo el mundo contento, ¿no? Sí, está por aquí la gente ya gritando y todo. Supongo que habrá mucha mucha gente que ha celebrado porque hay bastantes murgas que son una sorpresa. Sí, sí, la verdad es que sí, ¿eh? Bueno, pues hacemos una cosa. Colgamos y seguimos escuchando esta musiquita de Jaime y nos vuelves a llamar cuando digan el orden de actuación, ¿vale? Venga, vale, perfecto. Adiós, David.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 Bueno, pues tra, tras esta sorpresa que nos hemos, nos hemos llevado todos, que estamos aquí haciendo cábalas y viendo quién ha acertado más murgas de, de, su, de su porra, eh, vamos a empezar a hablar de lo que vimos anoche, aunque bueno, ya se ha decidido todos los finalistas. Eh, abrieron la noche pues los murallitas con esa actuación tan trabajada y que tanto gustó al público de, de profesores y que volvieron a arrancar carcajadas aunque todos ya no sabemos la tracción Sí, yo creo que Fue por eso, ¿eh? yo creo que por eso la gente estaba en plan concierto. Sí, sí, totalmente. <risa> lo dieron todo sobre el escenario y, y se notó porque bueno, siempre nos hemos estado quejando de que de que iba por sectores en, en el teatro, lo de aplaudir a a la familia Y los Murellitas pusieron en pie al anfiteatro entero y casi casi entero el patio de butacas. Sí, la verdad que fue fue impresionante cómo se fue el público. Sí, además cambiaron todo. Bueno, eso fue la tónica general de la noche. Cambiaron eh, tanto los cuplés como los pasodobles. Creo que absolutamente todas las agrupaciones que pasaron por el teatro. Sí, yo creo que sí. Vamos a escuchar la presentación de los Murellitas. La semana, horas a diario, para encima de hora nos baje el sueldo a los funcionarios. Buenos días, mis compañeros, la mañanita que a mí me espera. Tengo plaza primera, segunda, regla de honor y a aquí te me quedas. La nota de los de cuarto, la cuando o ya os elita. Y después viene a hablar conmigo la madre de Isabelita. La hija de que el otro día yo le pedí que se callara. Y me yo con el borrado por toda la cara. Algún día me va a dar algo y es que no puedo con este estrés. Maldito el día que de chico yo escuché de la vacación, un es el saldo de un ministro, un trabajo de un cura, pero el ministro no tenía tanta cara dura, y para cura, creo que ya no tenía cura pues con doña Joselita a la cabeza se lucieron eh, durante esos 20 minutos que se concede a, a cada murga y nos contaron, bueno, pues aparte de todos los, los temas que tratan en el popurrí, eh, bueno, eh, compararon el concurso de muras con un examen en su segundo pues sí, paso doble. Un paso doble muy, muy apropiado. Para, sí, sí, sí, muy además muy buena idea, muy trabajado, no sé, me gustó mucho. Y, y tocaron, como siempre, eh, el tema de jarana y de karma, Esas dos desgraciadas calificaciones que hemos tenido este año en el concurso. Otro cumple muy muy aplaudido. Sí. Vamos a escuchar lo que, lo que nos decía. Pues esta persona con la que hablamos en, en preliminares, que se nos borró la entrevista, pues he vuelto a hablar con él y me ha vuelto a examinar como, como entrevistadora. Bueno, habéis puesto el teatro de pie. ¿Qué, qué impresión os deja esto? ¿Qué sapo de boca? Bueno, pues eh, con diferencia del otro día, eh, la diferencia desde atrás no se nota mucho. Yo creo que sí, que lo hemos hecho mejor a base de ensayo que hemos tenido estos días y creo que hemos mejorado la actuación. He visto a lo mejor menos gente en el teatro que el otro día. Creo, vamos, ha visto butacas vacías, será porque es el primer la primera ronda, ¿sabes? Entonces, pues yo creo que a lo mejor la otra vez era el último y estaba el teatro más lleno, la gente podía venir a última hora, entonces, pero bueno. ...yo creo que ha sido perfecto, estamos contentos... ...los primeros familiares que han venido nos han dicho que no era buena... ...que ha sido perfecto, que está muy bien... ...entonces bueno, a ver si nos vemos... ...porque la sensación ahora todavía no, no sabemos los resultados. Bueno, a ver, algo que nos quejábamos mucho siempre en el programa... ...es que siempre los que me han hablado eran los familiares... ...pero vosotros habéis conseguido que todo el anfiteatro... ...y medio patio de butacas se ponga de pie. Sí, eso sí, eso la verdad que se agradece mucho, eh... ...eso lo hemos, lo hemos conseguido este año, no todos los años, eh... Pero yo creo que sí, que este año lo hemos conseguido eso Y eso la verdad que te da mucho ánimo en el Cuando estás actuando La última vez se borró y yo él me puso Un 8 como entrevistadora y hoy En semifinales yo prometí que iba a venir a por todas, a por el sobresaliente, he estado ensayando He estado estudiando, ¿qué nota me pone Te si iba a el 8 y medio, pero, pero el 9. después puede borrar Mi entrevista que te pongo yo a ti muchacho pues déjame el 8 y medio y en la final en la final, Vendré a por más Venga, venga pues quedamos un 8 y medio venga, Pero me voy a venir a por el 9 venga, Vienes a por mí, o por el 9 o por mí ¿A por los dos? <ríe> Bueno, venga, muchas gracias Gracias. Buenas noches a todos. Pues no nos equivocábamos y, y exactamente han pasado a la final y pues tendremos el gusto de de a entrevistar el, el próximo viernes y ya tenemos el orden de actuación que David, que lo volvemos a tener al teléfono. Hola, David. Hola. A ver, cuéntanos en qué orden eh, podremos ver esta esta final. Venga, pues os digo, en primer lugar Marwan, ajá. Uh -huh. segundo los Muraditas. Sí. El tercero Almaridi, ajá. Uh -huh. En cuarto la equipa casa. Sí. En quinto lugar repisa la Funalesca, uh -huh. en sexto los Water Closets, en séptimo los Niños y octavo los 3 W. Bueno, pues ha quedado un orden bastante bien, ¿no? Sí, está bien. Pues nada, David, muchas gracias por hacernos de corresponsal y vuélvete nada. corriendo a ver si llegas al final del programa. Ya voy corriendo para allá. <risa> un beso. Venga, un beso, adiós. Adiós. Y bueno, la gente nos había escrito diciendo que, que por favor repitiéramos el orden... ...pues nada, aquí va repetido ya en, en orden... ...nos habían dicho, perdón, que repitiéramos los finalistas... ...y ya lo vamos a decir en el orden de actuación. Abrirá la noche eh, Marwan con su mentira... ...seguido de los profesores que acabamos de escuchar, a los murallitas... ...la tercera agrupación será la Guardia Vaticana de Almaridi... ...y la agrupación que cantará antes del descanso, de aquí para casa... ...con su regimiento de la música Arnaval Alegría... Después del descanso vendrá eh, Picha la Fulanesca, Murga Nueva, pero que no son nuevos ellos, eh, Experimento Water, eh, también una agrupación que la gente tiene muchas ganas de ver, penúltimos los niños con su con sus chapuzas y, y cerrará la noche los 3 W, los 3 W que ahora mismo, bueno ahora mismo no, pero de aquí a un ratito vamos a hablar de ellos porque también les tocó actuar eh, ayer por la noche. Y ahora sí vamos a hablar de los niños. Pues la segunda sí. agrupación de, de la noche, de, de anoche, tengo ya un lío de noches con la final y de y la de ayer, que pues eso, que también lo hicieron muy muy bien. Vamos a escuchar la presentación. Sí, no sé por dónde empezar, por dónde le tengo mano. Señoro tengo con cinco y le crete los en Claro. Claro. claro. Si es que lo barato sale caro, lo primero y antes de dar dinero para el material. Que yo voy a tirar los dos, yo me voy a curar en salud. Si aquí tienes tan palmado, un cable rojo con un azul, vaya chapuza madre, vaya cara. si no, el que le haya hecho esto hay que ver que mal trabaja. A mí me hacen esta obra y les juro que se lo cobra. Pues yo voy a tirar los dos, yo me voy a curar en salud. Y me dice la señora, soy hijo de puta, si fuiste tú. Entonces le he dado un premio, eso es lo que se merece. Por ser la única persona que a mí mal ha llamado dos veces. Pero no se preocupe más, porque aquí todo es empezar. Que me voy un momento al bar. Y le juro que aquí me tienen, aquí me tienen, aquí me tienen. Nos vamos por las ramas, estamos aquí comentando la, la jugada entre todos y, y se nos va, se nos va. Eh, pues eso, lo que decíamos, que habían cambiado mmm, todo, cuples y paso dobles y bueno, el primero era de las obras que hacían en una casa. El... La señora quejándose. Sí, sí, sí, bueno, y al final le decían que la chapuzas la había hecho ella. <risa> Estuvo muy bien, muy bien. Y luego el primer cuplé, bueno, de dedicado a Egipto, pero al final eh, lo enlazaban con las ¿Con presentadoras, la presentadora. pobrecitas, eh, se los están llevando todas este año. Bueno, eh, son cosas del oficio, sí, sí, son como el jurado, jurado, como Celdrán, claro son que que cosas sí. del oficio. También un segundo cuplé que, que a la gente le gustó mucho, que empezaba con el jabalí que hubo en la Alcazaba y terminó con eh, la, la discusión que ha tenido Celdrán y Cedestino Vegas. Mm, no sé muy muy bien la gente estuvo, estuvo muy pendiente de su actuación y esto era lo que decían ellos al acabar. Bueno, a ver, chapuza, qué impresión no habéis sacado de esta actuación semifinalista. Hombre, yo creo que el bajar, el, lo que es toda la tarima flotante ha quedado perfecta. Me ha habido un par de fallos, tenemos carcoma. Yo eso se he ha hecho la señora del beca, que hasta que no arregle la carcoma, yo le he puesto la tarima encima, ya verán. Dos cuples y dos pasodobles muy muy contundentes, supongo que los tendrías, claro preparados antemano. Sí, bueno, de antemano, el de las presentadoras ha sido pues, por sorpresa, pues no sabemos que las presentadoras pues van a llevar esos giros también preparados, entonces pues, hemos decidido pues de última hora hacerle un un homenaje. En los otros sí teníamos ahí nuestras ideas y el desarrollo pues se ha hecho estos días para poder conseguir, pero me ha dicho que todos los azules de eso, me, que no me pague el material, no sé qué palabra. Bueno, expectativas en el concurso ya que tenéis pensado. Hombre, pues bueno, es que me pague la señora, para empezar, porque tengo que, tengo que tapar un agujero, que eso dicen que tapamos los agujero, pero el agujero lo tengo yo, porque esta empresas... de la construcción está muy mala, tú sabes. Pues mucha suerte. Y nada, muchas gracias. Pero <risa> Y entonces el descanso estuvo la caillita. La caillita que venían volando uh -huh. y volando y con un paso doble al concurso de Murgas, un poco de todo lo que había pasado en preliminar. Con las descalificaciones que, exacto, y todo. Sí, que resulta sí. que a veces en el concurso se termina hablando de otras cosas más que de carnaval. y Exactamente, que eso es lo que no debería pasar. Vamos a escuchar la presentación y luego os cuento una cosa que, que me pasó con la caidita. <risa> por detrás. Con la crisis está todo el mundo tan mal que a currar de no va Jani Superman. Oh. Soy el héroe de su traje, viste camisa y el 6, desomadas apariencias, no creen lo que ven, porque a decir verdad Eh, os voy a contar lo que lo que me pasó ayer con la caidita. Fui a entrevistar a los niños y mientras estaba hablando con ellos, nosotros hablamos eh, detrás del escenario. Y entre el escenario y el pasillo, donde se mueven los murgueros, pues hay una puerta corredera que se abre y se cierra pues según, para sacar decorado y tal y cual. Bueno, pues eh, estoy hablando con carbonel con el de los niños, y de repente se abre la puerta y aparecen 15 superhéroes con gafas de sol puestas y pose, y pose de estar volando. <ríe> me dio la risa floja y tuvimos que dejar de hacer la entrevista para que para que me dejara de reír, o sea, no puedo con estos chicos de la Caidita. Lo hicieron muy muy bien a mí, la verdad es que me gustaron más que en, que en preliminares. Pues la verdad es que sí que tuvieron con mucha fuerza Uh -huh. Y ellos también yo creo que estaban más a gusto hemos estado muy contentos al, al terminar la actuación Bueno, tan contentos, tan contentos Que hasta se pusieron a tocar la guitarra por allí <risa> <risa> Al acabar, como si hubieran tenido bastante Vamos a escuchar lo que lo que nos contaban Bueno, ¿qué tal la segunda actuación en el concurso? que eso de boca os ha dejado? Muy bueno, la verdad que, hombre Estábamos un poquito con los nervios y eso de la semifinal y demás Pero muy bien, muchas ganas y fuerza Y hemos ido por todas o, eh, ¿Mejor que en preliminares o peor? ¿Cómo os habéis encontrado? Yo creo que igual, un poquito con la cosilla esta del cambio de letra, ¿no?, de, de los pasos dobles y del cumple, pero bien, más o menos con las mismas ganas, como ya te he dicho, y bueno, nos hemos visto un poquito con algunas cosillas, las voces están un poquito tomadas por el frío que está haciendo, los y además, ensayos, los ensayos también, pero vamos, mucha fiesta también, <risa> pero bueno, pero bien. Y porque ya habéis pasado por la buhardilla una vez, ¿no? Una, un par, una vez, una vez solo, <risa> <risa> solo, solamente. <risa> Irónicamente, claro, pero nos hemos arriesgado y hemos ido a por todas porque, bueno, en estas cosas o arriesgas o nos ganas, como se suele decir. Bueno, ¿ya expectativas de siguiente ronda? Yo creo que sí, quitando lo mejor que nos pueda pasar como algún año que otro... No, que... No, no, no va a pasar, no va a pasar, ni los nombres a la vista. <risa> bueno, pues entonces sí, la, las expectativas son buenas, claro, y como ya te he dicho, a disfrutar del carnaval y a por todas y a pasarlo bien. La cuestión es que la gente disfrute con nosotros y ya está. A ver qué pasa mañana, ¿no? Bueno, llegábamos al descanso a ver qué pasa mañana, que yo le decía al pobre Félix, y bueno, desde aquí le mandamos un beso muy fuerte a la caidita, que por supuesto iremos a verlos a los bares porque llevan una actuación muy, muy buena. Y después del descanso actuaban pues los oliventinos, los tres W, que sonaban así... tant són What do Pues lo decía en preliminares y lo vuelvo a decir, a mí sí que me molan ellos, <risa> es, que, es que me encantan, ¿no? han hecho una actuación este año que se han lucido, vamos. y eh, Además cantaron un pasodoble muy muy bonito a, a Las Santeras. Pues sí, un ese, homenaje exacto. a ese año tan bueno que fue para ellos. Para ellos y para todo el mundo porque bueno, hay mucha gente que era fan de los tres W antes, pero se puede decir que el año con el que de verdad de verdad se dieron a conocer fue el año pasado con, con ese disfraz de... de ...santeras cubanas... ...pues sí, además que todo el mundo se sabía su actuación... ...todo el mundo bailaba y cantaba sus tribillos... Uh -huh. ...bueno, los cuplés... ...pues hablaron de los deportistas que se topaban... ...y contador... ...y de Piqué y Shakira... ...y también otro paso doble que nos hemos dicho... ...a la solución de... ...para la crisis... ...un mensaje a Zapatero... ...pero mencionando a las murgas... ...pues mandaban sí, sí, sí. a los niños... A, ...a los murallitas, a la chimichurris... ...muy bonito ese, ese paso doble... ...homenaje a, pues a las murgas compañeras... Lo hicieron realmente bien y, y ellos estaban pues muy contentos al terminar la actuación, pero aún no se, no se veían ellos finalistas, que, que así nos lo contaron, ¿verdad Rosa? Sí, cierto. Cuando estuvimos hablando con ellos, e incluso mmm, yo fui a, al chico que hace de Antonio Morina y le dije, ¡qué bien cantas! <risa> Porque realmente me gusta me gusta mucho cómo cantan, eh, muy simpático los tres W y, y así nos hablaban. ¿Qué me contaste el otro día? Pues, pues no lo sé, porque es que el otro día yo te dije que me había encantado y hoy te vuelvo a decir lo mismo. Yo me he encontrado todavía mejor que el otro día. ¿eh? ¿Sí? Sí, hasta hoy que se ha encontrado mejor. No sé si ha visto Paya Jesús José, que lo han animado, cualquier cosa. Pero muy bien, muy bien, muy contente más que la gente, muy bien, muy bien con nosotros. Es que habéis puesto el teatro de pie entero. Eso es lo que pretendía esta murga esto que pretendía, lo que pretendía esta burga, poner el teatro de pie y al final, mira, después de un montón de años hemos conseguido poner otra vez el teatro de pie. Y habéis, bueno, cantado un paso doble a las santeras, a vuestras santeras del año pasado que tanto tantas alegrías os dio, ¿no? Eso no se puede olvidar, ese es de las mujeres nuestras no se puede olvidar, una pasada alegría a otro por pena, pero no se, pueden, no se pueden olvidar. Y además que está muy bien. El pasodoble es, es nuestro. Eh, muy bien, muy bien. Y además que... Hacía falta cantar aquí, porque la gente Gracias a la Santero nos ha dado también esto, todo este apoyo que tenemos aquí Bueno, ¿qué expectativas ya tenéis? Supongo que pasar a la final es algo claro Ya dentro de la final, ¿qué pensáis hacer? Hombre, no, no, no te puedo decir que estoy en la final Hay mañana de ir al jurado Hay un montón de murga Nosotros estamos muy, muy, muy contentos Y bueno, no te voy a decir que estamos en la final Ojalá estuviésemos, porque yo soy el primero que quiero ganar en todo, ¿eh? Mi Rocío quiere ganar en todo ¡Vamos, Rocío, muy bien, muy bien, Rocío! Mira no, hombre, la final siempre es complicada estar Pero bueno, nos gustaría estar y, hombre mérito hacemos para, hacer, para estar en la Final. Pues mañana se verá, ¿no? Mañana, mañana la afición. A ver si lo podemos celebrar. Cuando vaya camino de Portugal, si voy con mi coche, cuando fui tranquilamente y escucho la en cualquier cadena que estamos en la final, paro, me tomo una buena cerveza <risa> y paro el coche para ahí estaré. Pero muy, muy bien. bien. A ver si con suerte podemos hablar contigo otra otra noche en buena y mucha suerte. Espero, muchas gracias por vuestro apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por contestarnos tan amablemente y bueno, esperemos que, que sí, que aunque vayas camino de Portugal le hayas parado tu coche y te <risa> estés tomando y te estés tomando algo para, para celebrarlo. Hay que decir que lo mismo que pasó con los murallitas le pasó a los tres W, que se olvidaron los sectores y los clubs de fans, entre comillas, de, de los familiares y, y verdaderamente eh, el teatro entero se puso en pie para aplaudirles. Estuvo muy muy muy bonito ese gesto y, y, y realmente yo creo que para ello debió de ser un subidón de, de adrenalina. Hombre, claro que importante. sí, cuando, cuando estás tantos meses trabajando y ves el resultado, que sí. es que a la gente le gusta tanto. Realmente se me pusieron los pelillos de punta hasta a mí, que que <risa> ya ves tú, que, que soy una aficionada más. Bueno, pasamos pasamos de agrupación y vamos a escuchar a, a los Mirinda, a, a ese servicio doméstico. ¡Chulo! tanto, pero pasaron bien los, los mirindas. Disfrutaron uh -huh. del semifinal de lo lindo, vamos. Además, este año han entrado por mérito propio, que uh -huh. eso... Es... Aunque el año pasado estaban contentos porque al fin al cabo pasaron, pero bueno, era tenían en parte un sabor amargo por, por el motivo por el que habían pasado. Pues sí, pues sí. Y parece que también fue tónica general, aparte de cambiar pasodoblos y cumpleas, lo de cantar un, un cumplea a las murgas del día o pues a sí. las murgas compañeras, porque también los mirindas lo hicieron. Pues sí, dedicaron un, un cumplea a, la, a una final que, como decían ellos era una final el día que las había tocado porque las había tocado con agrupaciones muy fuertes uh -huh. de hecho muchas de ellas están en la final, en la final. cuatro de ellas si no me equivoco no, no, no. ayer a ver en eh, los murallitas, los niños y los tres w3 tres, tres. tres de ellas y marguán cuatro Ay, ¿no? marhuán es verdad se me había olvidado pues pues sí un día un día fuerte que les tocó y agradecían que les hubieran metido en la final <risa> vamos a escuchar lo que nos decían a ver, semifinalistas, ¿cómo habéis visto vuestra segunda actuación en el concurso? Pues la verdad que contentos, hemos de el alma, así que nada, contentos, después, bueno, hemos cambiado varias cosas en la, en la actuación y la verdad que, que bien, nos hemos quedado muy a gusto. Además que después de que el año pasado entrarais casi de rebote, este año lo habéis hecho merecidamente y por la puerta grande. Pues sí, la verdad que hombre, el año pasado tuvimos la, el pelín de suerte de todo lo que pasó y nada, y este año la verdad que... ...que estábamos muy a gusto en el escenario... ...y bueno, yo creo que se ha notado bastante... ...sí, sí, se ha notado y bueno... ...muy muy aplaudida la actuación por el público... tengo buen gusto, tiene muy buen gusto... ...teníais cosas preparadas por si pasabais cambiarlo todo... ...o lo habéis escrito sobre la marcha... ...hemos cambiado ayer... ...ayer hemos cambiado un cuplé... ...ayer, antes de ayer, ayer perdón... ...y nada, lo hemos ensayado ayer y hoy... ...y bueno, ha sonado bastante bien... ...así que bueno... ...y después bueno, hemos cambiado los dos pasos dobles... ...y el otro cuplé también... ...y bueno, ¿qué expectativas tenéis en el concurso?... Bueno, nuestra idea es todo lo que venga, bienvenido sea. O sea, nosotros yo creo que la actuación ha sido bastante correcta y bueno, que si hay un poquito también de suerte y podemos estar en la final, pues de lujo. Pues a ver si hay suerte y enhorabuena sí. por lo que habéis hecho. Venga, gracias. ¿eh? Pues exactamente, enhorabuena por lo que hicieron y, y nada, y les, les veremos por por Badajoz cantando por los bares, porque si por algo se caracteriza los mirindas es que cantan en todos lados. <ríe> y, y nada, y cerraba la noche pues Marwan, una agrupación muy muy veterana que sonaba así. Manuel y Mezquina, tu fiel compañero, donde quiera que vayas me llevas contigo, soy parte de ti, cuando me llamaste la vida entregaste y cambié tu destino y como castigo andarás el camino tirando de mí. Cuando salgo de tu boca, cuando salgo de tu boca, cuando salgo de tu boca, camufla entre tus palabras, en aire sabe a veneno y aquí verá tu mirada. Cuando salgo de tu boca, reparando por tus labios, la verdad se tambalea, i estresa de tu falsa. Cuando salgo de tu boca, porque otra vez te limojas, cuando salgo de tu boca. Mentira. Cada vez que callaste o no confesaste por miedo un Mentira. Cuando no revelaste que fuiste culpable y bendiste vida. Pues Marguán dedicó un paso doble muy, muy bonito a la Semana Santa Pacense y otro a, la, a las murgueras, que puso, a las murgueras allí presente las puso de pie. Pues sí, hombre, a la que nos tocaba la fibra sensible, la verdad es que fue un paso doble muy bonito que nos llegó. Y bueno, el, el tema del 3D, que este año no lo había tocado nadie, el año pasado sí que salió en alguna que otra murga, pero este año nadie lo había sacado todavía. Y otro que cu cumple a las acusaciones que hay en internet de... con esto de las murgas, de si los plagios, etcétera. Uh -huh. Pues nada, vamos a escuchar lo que nos decían Bueno, ¿cómo os sentís ahora mismo que acabo de bajar el telón de vuestra actuación? Pues la verdad que nos sentimos muy bien, estamos muy contentos Hemos disfrutado con esta actuación, pensamos que es una actuación redonda Tiene, tiene todo, música, letras, tiene sus puntos de gracia Y la verdad que estamos muy contentos, estamos encantados Tenéis un club de fan abajo que estaban, vamos, dando ánimos a más no poder, ¿no? Bueno, es que esto de Marwan viene de lejos, ¿no? Entonces la gente nos sigue y, bueno, eh, como veis, hay gente mayor, hay gente más joven y esto se va renovando. Entonces eso pasa también con los fans. Eh, va de padres a hijos, primos, hermanos, amigos y, al final, pues, los vamos metiendo en esta maravilla que es el carnaval. Pero sobre todo a hijos porque tenéis un montón de chiquititos vestidos igual bueno, que vosotros. Es que tenemos esta edad, ¿no?, en la que, bueno, mi chiquitito por ahí estará vestido y estoy deseando de coger y verlo, darle un beso tanto a él como vimos él, lógicamente. Bueno, ¿expectativas dentro del concurso? Bueno, pues es complicado decir expectativas. Nosotros como, como siempre, pues tenemos las aspiraciones de poder llegar a la final, ¿no? Ese es nuestro, siempre es nuestro objetivo, más con la cantidad de meses que llevamos trabajando y lo duro que hemos, que hemos estado ahí a pie de cañón, ¿no? Pero sin desmenecer a nadie, ahora le viene la labor difícil que la ha jurado y bueno, esperemos y y vernos ven, mañana, bueno, el menos mañana lista y el viernes en, en la actuación. Pues suerte y enhorabuena. Pues bueno, muchas gracias. Pues parece que le sirvió, que le deseara por suerte, porque porque realmente han, han pasado a la final y desde aquí pues nada, felicitamos a, a las ocho agrupaciones que han pasado. ¿Sabes que yo tenía la sensación de que iban a ser nueve? Tenía la sensación, no sé por qué, de que iba a haber un empate. De esto que dicen... Yo la verdad es que estoy sorprendida con murgas que se han quedado fuera. Sí, sí. A ver, sí. me faltan murgas en la final. Pero también nos pasó en, en, semifinales, en semifinales y... Exacto. Para gustos los colores, al final es una suma de puntos, de, pues de escenografía, de música, de letra, es el conjunto total y es de suponer que quien ha pasado pues se lo debe de merecer, porque además son acumulables eh, los puntos de todas la, las de todas rondas. Todas sí. Que esto es algo que mucha gente no sabe. Pues sí, son, son acumulables y... Y pues eso, la suma del total de cómo lo has hecho en, en todas las fases anteriores, pues te hace llegar a la final como como le ha hecho llegar a estas agrupaciones. Repetimos, de aquí a casa, Picha la Fulanesca, Water, Almaridi, Los Murallitas, Los Niños, Los Marguan y Los Tres W, Los Oliventinos. Y bueno, hay que decir que quien ha ganado la porra de los finalistas de, de Febrero Press he sido yo. <risa> tengo Parece que tengo buen olfato. ¿Cómo no? no, hombre, no. Ha estado ahí, ahí, porque Jaime se ha equivocado por tres. Yo me he equivocado por dos y, bueno, David se ha equivocado por cuatro. Es que si David es nuevo, claro. David es nuevo. Te lo perdonamos, David. Y, bueno, ayer dijimos que deberías escuchar una cosa que no sé si nos hicisteis caso. Así que, por si no nos habéis hecho caso, os lo vamos a hacer escuchar ahora. Agradecemos a, a la página de, de Carnavales, a carnavalbadajuegos.es por cedernos y por dejarnos este cachito, este honor, de poder poner, eh, antes de, de que sea carnaval, la actuación de una murga tan veterana y tan ilustre como, como es Alibitun. Así que, nada, disfrutad de ella. ho Chi a esa chispa que caracteriza a esta murga, eh, tienen toda la actuación ya sabéis que la podéis escuchar, como hemos dicho, en carnavalbadajoz.es y, y nada recomendamos que lo hagáis y que vayáis a verlos en las actuaciones que tienen en, en Badajoz por, por carnaval que cada vez están más cerca, yo es que no puedo disimular mi alegría así que mientras yo me tranquilizo vamos a hablar con, con Diego y esther La sección comparsera, con Diego Corral y Esther Lozano. Muy buenos días a los dos. Hola, buenos días. Buenos días. <ríe> a ver, que ya me ha dicho Diego, Esther, que hoy termináis todas las comparsas, ¿no? Sí, hoy ya acabamos con el desfile y mañana traeremos un especial comparsa. Y... Pues me parece muy sí. bien. A ello. Bueno, en el puesto 35, de fila de que vais, que es una comparsa pacense muy conocida, puesto que además se fundó en 1987 y lleva muchos años de, tra de trayectoria, por lo tanto... Además, cabe destacar que es una de las comparsas más numerosas de Badajoz, puesto que son unos 150 miembros. Y bueno, ya que he mencionado que fue fundada en 1987, cabe destacar que, al igual que la bullanguera, de que Vice también cumple 25 años en este carnaval. Además, cabe destacar que a lo largo de su trayectoria siempre han usado trajes bastante simples, digamos, poco complejos, pero muy muy llamativos y originales, o sea, ante todo. Con lo cual me gusta mucho la filosofía de esta comparsa y cómo se plantean estas mecánicas de disfraces, puesto que es una alusión a que un traje no, no tiene que ser muy, más llamativo porque esté más recargado, sino que lo simple también puede ser bonito. Eh, en relación a este año cabe destacar que han, se han decidido por una fantasía de vampiros en donde cabe destacar la capa y el sombrero. Eh, los, calares, los colores más utilizados en este traje serán el verde, rojo, morado y negro. Y hay que prestar especial atención al enorme sombrero de copa que llevarán. Uh -huh. ¿Sombrero de copas? Sí. ¿O como una chistera? ¿O será se un sombrero con una copa? Se supone que... No, no. Se supone que el sombrero de copa en plan chistera. Se supone. Ah, bueno, pues Haciendo lusión sí, sí. a estos vampiros fantásticos. Son muchísimos, ¿eh? Sí, son muchos. Tienen un montón de componentes. Sí, claro, es que los trajes son muy vistosos y bonitos y entre que son muchos, pues... Hacen un desfile espectacular Pues nada, mucha suerte, ¿de que vais? Y Esther, ¿qué nos traes tú? Pues en el puesto número 36, desfila Ritmo de la Noche, procedente de Cordovilla de Lácara y desde 1994, este año vuelven de fantasía, donde predominan el blanco y el dorado. Destacamos esta comparsa, al igual que otras, que hay una diferenciación entre los trajes de hombres y de mujeres. ¿Otra vez? Otra vez. Este, este año también... parece que se lleva, ¿no? Sí, sí, sí. Hay algunas que tienen eso como característica general, pero este año... Mm, fuera de lo normal también lo está, lo estaban haciendo otras que antes no lo hacían sí, el ritmo de la noche es una comparsa que lo suelo hacer bastante y por ejemplo los montijanos también lo he hecho bastante o sea, hay comparsas que la... sí, van, se caracterizan por eso muchas veces bueno, si sí, Rosa es la enciclopedia del carnaval Diego es el libro gordo de Petete de las comparsas bueno, se lo sabe todo y de todos hago, los años hago lo que puedo <risa> bueno ¿qué nos eh, ahora en el puesto 37 desfila a Cambalada que también es otra comparsa aquí de Badajoz bastante conocida fundada en 1990, y que, bueno, son poquitos miembros, unos 50, pero lo hacen bastante bien. Y este año se han decidido por una temática de chino, o sea, han disfrazado de chino. Que acaba de destacar que es que además han usado una antena parabólica para simular el enorme plato de este gorro chino, digamos. <risa> no me lo creo, cada uno lleva una antena en la cabeza? Se supone sí, sí. que es una antena parabólica la que la que simula el gorro chino. ¡Oh, qué bueno! Pero, según afirman, esta parte de que es una antena parabólica y tal, lo hace más cómodo el gorro que otros años. A lo que están ellos acostumbrados pues, no Si ellos lo dicen, no sé Imagínate que llueve, eso sirve de pararrayos Yo no me fiaría mucho Cambalada, mm. <risa> buena suerte sí, eh, no, no Con la nada, lluvia pero... no no sí, refiero, Me refiero con la lluvia, no en el desfile Bueno, suerte con la lluvia, esperemos ten tener todas Porque no, como sí, nos sí, llueva sí. Uh -huh, razón Dios. Y bueno, por supuesto Ya que van de chinos eh, todo irá en relación a eso Y usarán sonidos orientales Para emular este Este de grandes files Y entre los colores más destacados, también cabe destacar el rojo, y luego destacar que van a usar cañas al estilo de bambú, que eso es lo que les ha sugerido dar piel al eslogan de, de este año, que es de la China, España, cambalada se va de cañas. Ah, qué bueno, yo lo había escuchado pero no sabía no sabía que se refería a las cañas de bambú, pensé que eran las cañas de, sí. de cerveza. ¿Ah? Qué bien, pues nada, además la bullanguera, la bullanguera. Diego, he sido obsesionada con tu comparsa. Normal, Can normal. <ríe> Cambalada salió hace poquito en el periódico enseñando su, su taller, no sé si decirlo así, donde estaban haciendo trajes y todo, así que nada, esperemos que los tengan ya todos acabados y, y nos vamos a por el puesto 38, este Sí, eh, el puesto 38 es Lancelot. Dice Lancelot que este año atrapa la lluvia de colores del carnaval. Dentro de esta fantasía sobresalen los siete colores del arco iris. La finalidad de su traje es dar colorido al carnaval y dinamismo al disfraz. Dentro de los elementos destaca el gorro, cuyo diseño guardan en secreto, así que nada, ya queda menos para conocer el secreto. No, sí, además de verdad, y, ¿eh? Y, y quiero decirles aquí que yo tengo unos amigos en Lancelot que les deseó mucha suerte porque los pobres el año pasado les tocó desfilar en el puesto 39 también de los últimos y este año las ha vuelto a tocar en el, no, el sí, puesto sí. 39 bueno, mi comparsa también pasado algo similar el año pasado salimos en el 37 y este año el 33 hay comparsas que tenemos el presagio y dicen salimos. Es que salimos otra vez los últimos es sí. que poche, aquí nada, nada ánimo, ánimo Lancelot que los últimos serán los primeros sí, sí, eso nos sí. luciremos por la noche bueno Diego y esta es la última comparsa que vas a decir a ver, tú en Febreros Press eh, en toda la primera temporada de febrero Press así que venga sí. lucete venga el puesto va Jujuba que al igual que las otras que he mencionado hoy es una comparsa muy conocida aquí abajo y en este caso Jujuba fue fundada en 1988 cabe destacar que respecto a los miembros son unos 70 y este año eh, traen un punto, un punto fuerte en el estandarte que está inspirado en la mitad del cuerpo de un dragón que va a ser la temática que van a usar este año o sea, van a ir de dragón los cuales más utilizados van a ser el verde el morado, el blanco, el negro y el rojo Y además, eh, pretenden innovar completamente, tanto en baile y en música. Con lo cual, digamos que van a hacer un desfile que promete. Van a emular totalmente esta temática de dragones, con el estandarte... ¡Qué o sea bien! Que, eh, esperemos que nos sorprendan. Sí, sí, pues nada, esperemos, esperemos que nos sorprenda Y tu y última compása, Ester. Eh, finalmente, cierra el desfile del Carnaval de Badajoz 2011, Jacaré. Y este año será luciérnagas y alzarán al cielo sus inmensas alas. Eh, para su traje han escogido colores como azul, amarillo y verde pistacho. El año pasado consiguieron el octavo premio que concede el jurado y este año pues pueden superar ese galardón. Uh -huh. Así que a ver qué tal lo hace. A ver, a ver qué tal lo hace Jacaré que ya bueno, es, es el cierto. encargado de, de cerrar este desfile y con esto pues terminamos, terminamos esta sección de, de comparsas de, de cada día pues leer unas cuadillas. ¿No da pena? Sí, muchas. Sí. Aunque también yo sé que os vais que estar tranquilos claro. porque así no las tenéis que preparar en casa por no, la noche. No por eso, que el hecho de que hayamos terminado esto es símbolo de que ya tenemos aquí los carnavales encima y de que ahora que, que eh pronto pasan. Dejamos atrás la parte teórica para sumergirnos en la parte práctica de Katamarca. Uy, qué bien dicho, Diego, qué bonito te ha quedado. <risa> Ayer lo hablaba yo con con Jaime cuando veis que realmente queda muy poquito tiempo y esto se está acabando ¿eh? a mí me da una penita no, sí, no, sí. a mí me da mucha pena mira. David bueno porque no le podéis ver la cara algún día me gustaría poner aquí una webcam para que nos veáis mientras mientras hacemos el programa y veáis pues la risa de, la risa de David delante del micro bueno. las caras de Jaime mientras nos riñe mientras porque hablamos Diego cuando nos mira con cara de susto me gustaría que lo vierais todo que lo vierais todo pero bueno para eso tenemos muchas muchas fotos colgadas en en 20 en el 20 de Febrero Press que las podéis ver y pronto pronto llegarán al blog. En Onda Campus, Febrero Express, con Irene Rangel. Y bueno, como queremos hacernos eco de, de un poco todo, eh, vamos a irnos hasta la cola, a la cola que se está haciendo desde hace varias noches. Ahora ya entro, ya entro. <ríe> ya entras, David, ya te estamos escuchando. Espera. Vale, vale. <ríe> eh, Están allí en la Plaza de Toros, pues los interesados en comprar una entrada para, para la final, que por lo visto se cotizan a precio de oro. David, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están las cosas por allí? ¿Muchos galeos, mucha gente? Pues, a ver... Eh, ahora mismo no hay mucha gente, pero pero vamos, en realidad la gente guarda sitio a muchísimo y hay grupos de dos o tres personas que guardan sitio a 50 entonces... ¿A 50 personas? Espera, sí, sí, hasta 50 hay un grupo. ¡Madre Así mía! Que se espera que, que según se acerque la hora, pues esto vaya vaya creciendo y vaya creciendo también la atención porque... Claro, ¿hay <risa> porque algún, algún tipo de, de orden o sistema de apuntarse en, en algún papel? Pues... A ver, lo único que se ha hecho es lista se con, con el grupo y el número de personas que van por grupo. Pero de ahí a que luego se siga a la hora de sacar las entradas y eso, ya es, ya es otra cosa. ¿A qué hora ha llegado tú allí? Yo he llegado a las 11 o así y estamos en el grupo 15-16. O sea, que ¿tú crees que si, que si ahora va alguien para allá tendrá alguna posibilidad de conseguir entrada? Sí, sí, porque lo que están haciendo los grupos es apuntarse más de los que en realidad van a estar luego para como para asegurarse por si acaso, ¿no? Por si acaso si viene claro, a algún Claro, por si acaso va a ir la última y, hora. Y entonces, eh, aunque lleguen y, y parezca que no te van a quedar entradas en la lista, luego en realidad sí, porque va a venir menos gente. Claro. Bueno, ¿y el ambientillo por allí? ¿Cómo estás? ¿Se oyen guitarras pues, o, o eh, bueno. <risa> ambiente carnavalero? Hay, hay ambientes y además que hace poco han llegado algunos componentes de los murallitas. ¡Anda! Que, como también te hace poco, de que han pasado a finalitario, están por aquí. Estarán y... contentos, supongo. Sí, sí, sí. Pues nada, si les y... ves, dales un beso de, de parte de Febrero Express. Los tengo muy cerca, así que si queréis, a los pasos y todo. Ah, pues sí, mira, ahora nos pasas con decir? alguno de los miembros de los bueno, Murallitas. Bueno, pues, pues eso, lo único que... Sí, que hay mucho ambiente y muchas ganas ya de... Había muchas porras antes de que se supieran quiénes habían pasado <risa> y... Y nada, ahí todos aquí esperando ya a sacar las entradas para disfrutar esta noche. Bueno, y bueno, ya la mañana. última la última que pregunta que te hago, David, es porque antes sí. eh, se hacía la cola bueno, en el López de Ayala, pero ahora allí en la Plaza de Toros con la tierra se levanta mucho polvo, ¿cómo lo estáis haciendo con sillas, con mantas mm. o con coches sí, o de pie? No. Yo creo que he sido el único que no ha venido con silla. <risa> Está... <risa> todo el mundo viene con las mesas, con las sillas, con mantas, con sacos de dormir. Eh, no, problemas con el polvo no hay mucho, eh, estamos al lado al lado de la plaza en una feria. El único problema es que es que aunque haya sol y en el sol se esté muy bien, en todo en toda la zona de la cola hace sombra y, y da muchísimo, o sea, hay muchísimo frío. Pero bueno, se aguanta y y bien, bien, vamos que el único problema es el frío, pero aquí la gente tiene muchas mantras, muchos sacos. Claro, va todo y el mundo no, preparado, aquí, supongo. Aquí todo el mundo se deja las cosas y como yo no tengo bueno, soy el que más recibe. <risa> pues nada, si puede ser que nos paséis con algún murallita y si no, pues sí, no paséis. Sí, sí. Yo ¿Sí? ahora mismo os paso con Alberto García de Daña, ¿vale? Venga. Uno de los Así que nada, yo os dejo. <risa> Un beso, David, y Venga, gracias. gracias. ¿Sí? Buenos días, Alberto. Hola. Bienvenidos al directo de Febrero Express. ¿Cómo os sentís? Gracias. A ver, que queremos queremos saber, ahora que estáis recién recién enterados de que, de que sois finalistas, ¿cómo sentís bien. en este momento? Pues bien, contento y bien, deseando de cantar otra vez. Ya he disfrutado mucho la actuación y pues nada, mañana es otro otro premio que nos dan poder cantar otra vez y nada, hay que estudiar hoy. Eso sí, un poquito de responsabilidad porque he estudiado las cositas nuevas. Pero contento, muy contento y con ganas de cantar de nuevo. ¿Se puede decir que os lo esperabais o, o no pensabais pasar? Hombre, nosotros, y a, fuera a base de lo de, que sea, de prepotencia y nada, yo creo que con la situación que llevábamos era bastante eh, de justo que pasáramos, ya no solo por opinión, ¿sabes? Pero aparte por el reconocimiento que hemos tenido, por uh -huh. parte de bueno, un bastante onimidad en los medios, en la reacción del público, que creo que ha gustado bastante. Por lo tanto, hombre, saber nunca lo sabes porque... Eh, ...tenemos experiencia de años anteriores... ...en el que han pasado cosas raras... ...con nosotros y con los muros por supuesto... ...pero hombre, esperadlo esperábamos, sí... ...pues nada Alberto... ...mucha suerte mañana... ...que os ha tocado el segundo puesto... ...espero que estéis contentos... Sí. ...con esa sí, posición... ...sí, sí. Y nos, pues gusta, nada. nos gusta la segunda, la, el segundo puesto... ...así luego tenemos más tiempo para disfrutar... ...y ver la final... ...pues que exacto, eso os iba a decir... ...que lo disfrutéis... ...y, y nos vemos mañana en el teatro... ...vale, muchas gracias... ...un saludo... ...hasta luego. Y nos vamos con la recomendación carnavalera. La recomendación carnavalera. Pues esta semana, o sea, esta semana, quiero decir, este hoy, día este día de hoy, viene de la mano de Diego, que nos dijo ayer que hacía mucho que no poníamos ninguna recomendación de comparsa y le dijimos que era porque no llegaban, pero que si la quería hacer él, bienvenida sea, y nos dijo que sí, así que bueno, cuéntanos qué vamos a escuchar y por qué te gusta bueno, tanto. Bueno, hoy por supuesto hago homenaje a mi comparsa, así que voy a recomendar la tamborada 2008 de mi comparsa, de la bullanguera, que además fue la segunda tamborada en la que yo salí, y no sé, me parece una tamborada muy vistosa, muy buena y además digamos va como dividiendo en dos partes, la primera parte la que es como más tranquila, con darbukas y un sonido más ambiental y la segunda que es como más acelerada, más más rítmica, más dinámica. Yo creo que puede sorprender y vamos, a día de hoy no tanto porque puesto que hay mucho nivel, pero en el año en el que se hizo fue bastante buena y quedó en sexto lugar de una 11 o por ahí que habría para pues entonces. Muy bien, una buena posición. Vamos a escucharla. Bajamos la música de, de esta temporada para decir para despedirnos y para decir que esta noche a las once y media actúan Titirimundi y La Galera en, en La Guardilla, que bueno realizarán una actuación hoy que es día de descanso para todo el que se quiera acercar. Y que mañana contaremos una, una novedad, una idea que se nos ha ocurrido. Eh, solo os adelanto que, que habrá premios. Ya está, ahí lo dejo. Eh, nos vemos mañana, ya queda muy poquito de, de febrero pre, y nos vamos con, con mucha pena de hoy, pero bueno, nos tenemos que ir, porque más que nada porque nos vamos a la cola, a comprar las entradas de las murgas, que David ha dicho que no se queda sin ir a la final. No, no, no, o sea, nos vamos, tomando de verdad. Pues nos vamos corriendo. Eh, nos vemos como siempre mañana, a las 12 de la mañana, y, y nada, disfrutar de esta noche de descanso o acercaros a la guardilla. Un beso a todos. Cada mañana. mañana como una buena noticia, como el sol que te acaricia mi calle de Badajoz. Son amores sin salida, son amigos de una vida no lo puedo yo perder. Por la esquina más borracha, caminar de su muchacha mi calle de Badajoz. Que yo lo encontré la gente. Son los matices diferentes, no lo quiero yo cambiar. Y una comparsa está tocando, Santa María está bailando y ya no se puede parar. Y es diferente porque la gente revive por carnaval. Y la alegría loca en Badajoz son los sonidos de la libertad. Que se desborda el compás del corazón son los colores de mi carnaval y en la alegría loca embadajo son los sonidos de la libertad que se desborda el compás del corazón vente conmigo al carnaval de bada sentido de la vida, dame licores escondidas, que me quiero enamorar. De la sonrisa más canalla, del corazón de la murallas, del que no quiere dormir. Una emoción desesperada, una canción de madrugada en mi calle de Badajoz. Y diferente, porque la gente revive por carnaval. Y en la alegría, lo en Badajoz, son los sonidos de la libertad, que se desborda el compa del corazón, son los colores de mi carnaval. Y en la alegría, loca en Badajoz, son los sonidos de la libertad, que se desborda el compa del corazón, al Carnaval de Badajoz. Es la una de la tarde